de que hay buenos profesionales buena enseñanza eh, buena predisposición para poder seguir eh, aportando el desarrollo de nuestros estudiantes me alegra mucho doctor la verdad de eh, escucharlo estas palabras y para Montero eh, es un honor firmar un convenio una vez más con UCBOL UCBOL que es una universidad muy conocida a nivel de Santa Cruz destacado en sus diferentes carreras, más propiamente en la carrera de medicina. Y creo que las dos instituciones haciendo este tipo de acuerdos podemos hacer mucho más para poder eh, bueno hacer que nuestras instituciones crezcan. Montero y su gobierno municipal están con las puertas abiertas. No solamente para salud, también quisiéramos trabajar con la parte técnica de medio ambiente, ...que es un tema fundamental en este tiempo... ...el cuidado de la madre tierra, uh -huh. la naturaleza, la vegetación... ...supongo que ustedes como universidad privada tienen buenos técnicos... Uh -huh. ...quisiéramos trabajarlo también en esa área con UCEBOL... ...y decirles que se sientan como en casa... señor johnson ...tenemos eh, las puertas abierta del gobierno municipal y como decía nuestro director del hospital eh, equiparemos eh, vamos a seguir equipando el hospital para que preste servicio también a los eh, no sólo a los enfermos sino a nuestros estudiantes para que hagan su profesionalización queremos indicarle de que en Montero se está construyendo un hospital de tercer nivel con el aporte del gobierno nacional y nosotros dentro de poco estaremos iniciando también la construcción de un hospital de segundo nivel, una nueva infraestructura, entonces vamos a dar condiciones tanto en la infraestructura en equipamiento con el profesional técnico que tenemos, yo creo que va a estar mejor equipado y mejor eh, calificado para hacer docencia, para ser internado, para hacer cualquier práctica eh, con la universidades tanto con la privada como con la estatal